Sí, la comunidad Gallardo Calfu es una comunidad mapuche、eh, ubicada justamente en Foyel. Es una comunidad mapuche reconocida por la coordinadora del Parlamento Mapuche,、eh, la coordinadora representativa de, del pueblo mapuche acá en Río Negro. Es una comunidad reconocida por el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas en la provincia de Río Negro y justamente. Eh, fue eh, víctima de una estafa、eh, durante un proceso que se dio、eh, en los años 90, ¿no? La comunidad Gallardo Calfu、eh, tiene antecedentes en la dirección de tierras desde 1941, que hace uso tradicional de esas tierras. En los años 90, lo que sucede es que la familia Soriani justamente estafa、eh, a la familia De la Love Gallardo Calfu, haciéndose de un título de manera irregular,、eh, usando técnicas fraudulentas para hacerse de un título, aprovechando la situación、eh, de ese momento de integrantes que no sabían leer ni escribir y、eh, lo hicieron firmar documentos con el dedo pulgar,、eh, justamente para poder、eh, despojar a la familia Gallardo Calfu. Vale remarcar que la comunidad、eh, nunca perdió la posesión de la tierra,、eh, dado a que uno de los integrantes de la comunidad d e Gallado r Calfu、eh, sigue en el territorio, fue acorralado, digamos,、eh, en estas maniobras que hubo i e r n de este fraude que se hace a la, a la comunidad. Eh, y, y es por eso que la comunidad,、eh, ante bueno, la falta de políticas públicas que hay en este momento por parte de la provincia d e Río Negro, deciden reivindicar esta, estas tierras que tradicional y ancestralmente usaron. n o、eh, Como bien decías,、eh, el día de ayer el procedimiento eh, fue eh, ilegal, eh, dado que el abogado de la comunidad no. No fue notificado de la medida del desalojo.、Eh, es por eso que intervenimos en el, en el conflicto, justamente para poder viabilizar un diálogo y poder eh, pensar eh, una resolución alternativa al conflicto. Una, una, una propuesta que fue rechazada por el gobierno de Río Negro,、eh, por lo cual.、Eh, Se llevó adelante el procedimiento de desalojo. ¿no? Uh -huh. como, eh, como lo habíamos adelantado,、um, volver a hablar, como lo hicimos、eh, ayer, en un marco de suma tensión que se vivió en la zona del de Follel, muy cerca del Bolsón, cuando se desalojó a la comunidad Gallardo Calfú, que había recuperado su territorio precisamente. Allí en esa zona. Vamos a saludar a n e u e n Longomán, él es uno de ese consejero del CODESI en la zona andina para conocer un poco en profundidad cuál es la historia de la comunidad、eh, Gallardo c a l f u y además ver cuáles son las novedades. n e u e n ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a toda la audiencia. Maemari p u p e n i Pulamuen, Compuche. Un saludo a todas las comunidades que están sintonizando en TV en este momento. Bueno,、eh, Neuen, queríamos comenzar un poco. Ayer un poco lo, lo contábamos porque queríamos de alguna manera、eh, mostrar la realidad que fue bastante desvirtuada, sobre todo en los grandes medios de comunicación. Hasta nacionales, donde no se, se contó parte de la historia de la comunidad Gallardo Calfú. Por eso queremos que vos nos cuentes esa reseña histórica que tiene que ver、eh, respecto de cómo surge、eh, la estafa y, cómo, y por qué motivos、eh, los integrantes de la LOF quieren recuperar este territorio que les perteneció o que les pertenece en realidad. Sí, la comunidad Gallardo Calfú es una comunidad mapuche.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 Eh, estas, estas cosas van a seguir sucediendo, estos casos van a seguir sucediendo hasta que no haya una política、eh, pública de, destinada al pueblo mapuche en la provincia de Río Negro.、Eh, uh -huh. Tenemos casos en el Valle, por ejemplo, con órdenes de desalojo que se han logrado、eh, de alguna manera frenar con esta ley, pero en la actualidad esta ley no está funcionando.、Uh -huh. Es decir, que fueron relevados, que esta fueron comunidad fue relevada por la 2660? Eh, f i g u r a en el listado、eh, oficial para relevar,、eh, pero hasta el momento no ha podido ser.、Eh, no se、renovada. concretó el relevamiento, está bien. No se concretó el relevamiento. ¿Cómo Nehuen, n es el espacio? ¿Cómo es el lugar? Porque imagino que el interés tiene que ver con la ubicación y con un interés inmobiliario, ¿no es cierto? Que tiene este señor Soriani. Señor Soriani. Sí,、eh, justamente la comunidad está ubicada en uno de los accesos al camino del Lago Escondido.、Eh, el lago y parte de la tierra fue comprada por el magnate George Lewis, donde también se hizo de 11.000 hectáreas. De hecho, su patio principal es el Lago Escondido.、Eh, ese es un sector muy codiciado últimamente por, por estos magnates,、eh, lo cual、eh, tiene también. Una repercusión política en cuanto a, a cómo el gobierno se posiciona a defender、eh, a un extranjero y no、eh, reconoce los derechos que están vigentes en la provincia de Río Negro, como en la ley 2287 que existe del año 88. Hay una total、eh, negativa por parte de la gobernadora Rebela Carreras de desconocer estos derechos que tienen、eh, las comunidades mapuche. s Eh, y lo grave de esto、eh, es que no se tiene que naturalizar. El día de ayer、eh, se vivió un caso inédito en la provincia de Río Negro donde todos los procesos fueron ilegales. Eh, eh, y, y eso es lo preocupante: que el poder político actúe、eh, directamente y haga su influencia en el poder judicial para llevar a cabo a través de su estructura que tiene. Con, con las fuerzas de seguridad, en este caso la policía de Río Negro y, y los grupos especiales que tienen、eh, como el COER, de llevar adelante estas medidas、eh, que terminan sumamente violentas. ¿no? Uh -huh. Llamó muchísimo la atención tanto la presencia de la gobernadora en ese lugar como las expresiones que surgieron de diferentes sectores、eh, políticos, del oficialismo、eh, puntualmente, también del de sector、eh, Cambiemos. Cambiemos. Sí,、eh, la realidad es que en estos últimos meses en la zona de la comarca, en La Comarca, tanto como en Bariloche como en Bolsón,、eh, ha habido un brote racista sobre parte de la sociedad,、eh, con, con lemas de defender la propiedad privada,、eh, con muchos tintes que son、eh, fascistas, podríamos decir también, donde. Eh, ven a, al, al, como enemigo al pueblo mapuche, a las comunidades mapuches en, en este lado de, de Río Negro, en el sur de la Patagonia, lo cual es sumamente preocupante.、Eh, lo de los medios hegemónicos, tanto como Clarín, TN, La Nación, no es nada、eh, que nos sorprenda, siempre ellos están estigmatizando al pueblo mapuche. Eh, anteriormente, eh, el gobierno anterior,、eh, de la mano de Patricia Bullrich, Eh, planteaban que el enemigo interno en el Estado argentino era el mapuche. El problema en la Patagonia, para muchas personas y muchos sectores de poder económico y político, es el pueblo mapuche y sus tierras que reivindican. ¿no? Eh, Nehuén, o n ¿cuál es la、eh, situación Neuén, de las personas que, habían, que fueron detenidas ayer? Te, tenemos entendido, finalmente liberados en horas de la noche, pero había otras cuatro personas que、eh, permanecían detenidas. ¿Qué nos podés contar? Sí, eh, justamente eh, en el momento en el que la comunidad estaba j u s t acompañada m e e n t a por parte mía, justamente para mediar,、eh, la comunidad eh, eh, resuelve eh, salir del predio de forma pacífica,、eh, pero esta propuesta no fue、eh, tomada por el fiscal Martín l o z a d a de Bariloche、eh, y tampoco por el fiscal Arrien. Con el que nos encontrábamos en el lugar, a tres metros de, de abandonar,、eh, no abandonar, sino de dejar el predio en conflicto y entrar a otro predio donde no había conflicto,、eh, se toma la determinación de llevar a, a cuatro eh, integrantes eh, y también、eh, gente que se sumó a apoyar a la comunidad. Se llevaron a, a tres l a m u e n Mapuches y a un Peñi.、Eh, por suerte, ellos no fueron、eh, golpeados. Eh, dos de ellas fueron、eh, llevadas al hospital porque se、eh, descompensaron en el momento.、Eh, pero luego de haber pasado por esta situación, eh, eh, autos que estaban con familias que、eh, eran mapuches y en, otro, en otros casos también compañeros de, de la zona、eh, se acercaban para solidarizarse con la comunidad mapuche、eh, de organizaciones sociales, de derechos humanos y justamente. Uno de los autos fue interceptado por una de las combis de la policía de Río Negro, bajándolo、eh, de forma muy violenta、eh, a la gente que estaba en el vehículo.、Eh, dispararon con, una, con un arma、eh, hacia, hacia un vidrio, con una bala de goma, lo cual impactó sobre、eh, el vidrio. Y、e、hizo que、eh, cayeran sobre un niño de dos años que iba llevando justamente su madre. Tremendo. Bueno, Nebuen, ¿y n e u cómo bueno, sigue ahora la bueno, cuestión bueno, desde bueno, lo, judicial, ¿no? lo judicial? Entendemos, ¿no? Sí, el día、eh, de hoy, justamente,、eh, liberaron a una de las referentes de la comunidad, Gallardo Calfu,、eh, Blanca Gallardo Calfu. Eh, quien se encontraba el día de, de ayer hospitalizada y también、eh, detenida porque el día de hoy a la mañana le dieron la,、eh, el alta y también le dieron、eh, la libertad.、Eh, hoy tuvieron una audiencia justamente para afrontar una causa que es sobre usurpación,、eh, la cual、eh, va a llevar un proceso judicial penal、eh, que se está iniciando. Desde la defensa、eh, se plantea la nulidad, justamente porque no se ha cumplido con el debido proceso judicial y también porque muchos de los procesos、eh, fueron ilegales, ¿no? Claro.、Eh, tanto de, desde el Poder Judicial como también、eh, las fuerzas de seguridad que en ese momento se encontraban ahí. Uh -huh. Bueno, y me imagino que también、eh, continúa la necesidad de que se implemente la 2660 y que se avance de esta manera en la regularización ¿no? de esta situación. Esperemos que Sea pronto. Sí, así es. Eh, eh, se pudieron hasta el momento、eh, solamente relevar,、eh, desde el 2008 hasta la actualidad,、eh, 62 comunidades aproximadamente. Eh, por lo cual、eh, en la provincia existen 160, quedan 100 por relevar,、eh, y justamente el que no s i m p l e、eh, m e n t e políticas que vienen destinadas a los pueblos originarios、eh, hacen que generen estas situaciones、eh, muy tensas, muy violentas,、eh, y que terminan de esta manera, ¿no?、Eh, sí. Desalojando de forma violenta a las comunidades mapuches que reivindican sus. territorios de uso tradicional y ancestral.